Este año, los estudiantes de último curso del grado de farmacia de la Universidad Miguel Hernández están preparando ese congreso de estudiantes de farmacia de la Universidad Miguel Hernández del Che, que desde 2004 se viene celebrando con el fin de abordar todos los ámbitos de la disciplina farmacéutica y sanitaria. Han empezado ya a subir en redes sociales algunos de los contenidos de un congreso que se va a celebrar. En el mes de octubre. Para hablar precisamente de esta iniciativa, tenemos a las estudiantes, Carlota Martínez, ella es vicepresidenta de este congreso de CEFA. Muy buenos días, Carlota. Hola, buenos días. Y le acompaña la presidenta del congreso, Iciar Montesinos. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. Pues contarme el objetivo principal, presidenta, de este congreso. Pues el objetivo principal, además de involucrar a todos los estudiantes de farmacia en su futuro laboral en distintos ámbitos, además es hacernos partícipes y conocer como las empresas en las que en algún día trabajaremos o los compañeros con los que algún día trabajaremos. Además,、eh, hacemos visible nuestra universidad con este congreso porque es de la universidad. y... Y nada, esperamos que todos los estudiantes,、eh, tanto primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, t o n e m o s como más piña entre todos. ¿Esto significa que está abierto a los estudiantes de todas las facultades de farmacia del país, Carlota? Sí, realmente es un congreso que está abierto a todo el mundo.、Eh, p u e d e venir tanto estudiantes como gente que no, que no esté estudiando ahora mismo ninguna carrera y simplemente esté interesado en conocer un poco más de nuestro trabajo y de lo que probablemente pueden llegar, a, a, a lo que pueden llegar estudiando nuestra carrera. Entonces, pues para todo el mundo que quiera asistir, puede asistir. Pues lo más importante para vosotros es vuestro futuro laboral. ¿Cómo ese.? ¿Cómo os facilita este Congreso las salidas? ¿Qué os permite? ¿Qué, qué, qué estáis preparando? Nosotros lo que pretendemos es buscar、eh, personas que estén en esos puestos de trabajo a los que nosotros podemos aspirar. Y principalmente ellos lo que, nos, lo que hacen es contarnos cómo han llegado a, a donde están, desde cuando estaban en nuestra posición hasta donde están ahora. Entonces, de esta forma nos permite、mmm, saber de primera mano qué es lo que tenemos que hacer para conseguir llegar donde, donde queremos llegar. ¿Cuántos, no sé si、tendréis los datos, pero ¿Cuántos estudiantes desean dirigirse al trabajo de una farmacia laboratorio y cuántos van al FIR? Bueno, ¿Carlota? <risa>、eh, realmente, farmacia es, una, es, una, es un grado con muchas salidas profesionales. Entonces, parece que la principal es una farmacia comunitaria, incluso el FIR son las dos salidas más conocidas. Pero no suele ser todo, o sea, no es una salida al que vaya el mayor porcentaje de gente. Dentro de nuestra carrera podemos ir también hacia industria farmacéutica, podemos opositar hacia otro tipo de, de, hacia otro tipo de salidas profesionales,、eh, luego podemos hacer investigación. Entonces, Realmente no es、eh, la principal salida ni la farmacia comunitaria ni el FIR, pero sí que es verdad que va mucha gente y, y desde el principio sabemos que es una muy buena salida. ¿Iciar,、eh, os planteasteis estudiar farmacia para acabar vendiendo medicamentos? La verdad que no, en ningún momento, porque al principio cuando tú escuchas la carrera farmacia piensas que al final vas a acabar allí y bajo mi punto de vista、eh, sabemos muchísimas más cosas que simplemente para acabar allí. Entonces,、eh, yo en principio,、eh, personalmente, no empecé la carrera pensando acabar en una oficina de farmacia, pero tengo que decir que después de las prácticas que he realizado, la verdad que no me disgusta tanto como pensaba. ¿Por qué? Por el trato de la gente. Porque realmente ayudáis.、Eh, sois como unos, sin ser médicos,、eh, asesoráis cuando os llegan a las farmacias algunas personas con distintas molestias. Claro, de hecho, hay mucha gente que prefiere ir directamente a la farmacia antes que ir al médico, porque a lo mejor por la lista de espera que hay o por cualquier cosa, te confían mucho a ti、eh, antes que al médico. Y además hay personas que te lo agradecen muchísimo cuando tú les ayudas en cualquier cosa y les aconsejas en, en todo lo que te piden. Entonces, la verdad que me sorprendió mucho esa salida. ¿Y cómo está el mundo de las farmacias? Porque son las para farmacias, la liberación. ¿Todo esto lo vais a abordar en el Congreso? Sí, que、eh, hay, hay diferentes、eh, farmacias, incluso、eh, suele ir eh, normalmente eh, gente que se dedica a, a la compraventa de farmacias. Entonces nos explican bastante el, el tema de las farmacias comunitarias.、Eh, es, un, es un tema que está en auge. ¿Qué son las farmacias comunitarias? ¿Cómo os lo explican? Las farmacias comunitarias son、eh, las farmacias que, a las que puede asistir todo tipo de población. Son las farmacias que encontramos en la calle. Entonces,、eh, tú tienes, o sea, nosotros tenemos como farmacéuticos la oportunidad de tener nuestra farmacia y, y a partir de ahí. Pero tan fácil es. No, no. sé, claro.、Eh, están ...están muy controladas. ¿Cómo, ¿Cómo está ese mercado? ¿Cómo lo veis vosotros en los últimos cursos de, del grado? Pues ese mercado está muy difícil.、Eh, conseguir tener una farmacia está muy difícil y a mucho precio. Obviamente, pues, cualquier persona puede, quiere aspirar a eso, pero de hecho entran en subasta y es muy, muy complicado conseguir una por el hecho de que、mmm, tiene que haber una farmacia cada tantos habitantes y tal. Entonces, es muy complicado llegar a tener una farmacia tuya. Además de complicado de conseguirlo, complicado de tener el, ese dinero para poder montarla. Pero bueno, siempre, está, siempre puedes estar trabajando allí porque al final ellos tienen, tienen que tener un, un X número de farmacéuticos en esa farmacia en función de cuánta población aborde o cuánta gente esté trabajando. Entonces, de hecho,、eh, muchas veces piden farmacéuticos porque les faltan farmacéuticos a las oficinas de farmacia. Entonces, al final, eso es una, es una muy buena salida, aunque no sea tu propia farmacia porque es difícil conseguirla, pero es una muy buena salida para, para abordar. Pues, i Ciarnos ha hablado de su, de su、eh, motivación personal, pero ¿cuál fue la tuya, Carlota? ¿Por qué quisiste estudiar farmacia y, y tu salida va a ser una, una oficina con la venta de medicamentos? ¿Cuál, ¿Cuál es tu salida? Yo, cuando empecé la carrera, bueno, cuando empezamos a buscar qué carrera era la más indicada para ti, para tu futuro, Eh, yo principalmente me centré en la investigación. A mí me gusta mucho la investigación, sobre todo de enfermedades raras. Es algo que me, me tiró mucho por, por esa pasión. Y farmacia vi que era una buena opción en cuanto al futuro laboral, en investigación. Y, y para nada、eh, me fijé en una oficina de farmacia, que es verdad que tiene ese ámbito de ayudar. Al final somos muy cercanos a los pacientes. Y, y poco a poco, cuando lo vas conociendo, es una salida también muy bonita. Pero personalmente a mí me gustaba mucho la investigación. Y... ¿Eso significa que te vas a decantar por el FIR? No. ¿No? <risa> no. El, el FIR es ...bueno, es una oposición que es para farmacia, para farmacia hospitalaria. Dentro de la farmacia hospitalaria tienen los ámbitos de investigación. También están muy, muy bien, son muy bonitos. Hasta hace poco Iciar y yo estuvimos viéndolo allí y es, y es una salida muy bonita. Pero principalmente me gustan más los, los laboratorios que tengan sus propias investigaciones y, y la farmacia hospitalaria está un poco más r e s t r i n g i d o a lo que ellos tienen que trabajar allí. Pues nos estáis hablando lo que realmente ponéis sobre la mesa en las diferentes ponencias, conferencias y mesas redondas que organizáis en CEFA en este congreso.、Eh, hemos abordado el CIR, hemos abordado las farmacias,、eh, los laboratorios. Y hay alguna, en estos momentos se puede inmar teniendo el grado de farmacia. Pues de hecho, por ejemplo,、eh, yo hasta hace poco no sabía una salida que comentaron de, para traer algún ponente a nuestro Congreso, que es sobre ser visitador médico, ya que es una salida en la que solamente pueden ser los farmacéuticos. Y yo, por ejemplo, no lo conocía hasta entonces. Entonces, de hecho, para hablar un poco de nuestro Congreso, gracias a este Congreso he aprendido muchísimas más salidas. Por ejemplo, tampoco conocía una oposición que es para ser farmacéutico del Estado. O policía científica, que también hay muchos farmacéuticos y han venido a, a darnos alguna charla. Entonces, gracias al Congreso,、eh, desde primero hemos estado viendo distintas salidas que podíamos ver, porque al final tú, yo entré pensando que solamente podía hacer o el FIR o una farmacia. Y ahora os vais con muchas salidas, y eso es lo que queréis transmitir a los que, como vosotros, están empezando el grado. Bien, pues eh, contarnos eh, qué días son los que se celebran y dónde este congreso, Carlota. Pues el congreso ce se celebra el 18, 19 y 20 de octubre、eh, de 2023.、Eh, se celebra en San Juan, en, el, en la Casa de la Cultura, y, y eso son unas jornadas que empiezan a las 11. Ocho de la mañana、uh -huh. y terminan a las ocho de la tarde. Eh, tenemos eh, tiempo para comer, almorzar, merendar. Es,、eh, además de las ponencias, tenemos un momento muy bonito, muy social.、Eh, la última, el último día, para juntarnos más con los ponentes y con los alumnos de diferentes cursos, también hacemos una cena de gala y así nos conocemos todos、uh -huh. un poco más. Y, y, y lo importante es que están abiertas a la sociedad. Sí, están abiertas a todo el mundo. Estas jornadas,、sí. esta, este congreso. ¿Cómo va el tema de los colaboradores? La búsqueda de empresas, porque vosotros, la universidad, ¿qué os dice? Ala, a organizar el congreso y así os darán algo, ¿no? ¿Con qué dinero contáis? Muy poco. De hecho, ellos no dan toda libertad. El congreso es completamente nuestro. O sea, nosotros somos los encargados de buscar tanto a la gente que viene como a los patrocinadores que tenemos. Lo bueno es que, como este es el 19 año, tenemos como experiencia previa de otros compañeros que han, sido, que han estado en esta organización. Entonces, nos pasan como las empresas que ya nos conocen, que ya saben lo que hacemos y que ya están dispuestas a colaborar con nosotros.、Eh, siempre el objetivo de todos los años al final es buscar más empresas colaboradoras, que al final es lo que queremos, darnos a conocer、mm -hmm. en, en más sitios de los que ya nos conocen. Y nada, nosotros salimos, empezamos desde cero,、eh, nos encargamos de organizarlo absolutamente todo. Vemos tanto、mmm, la, la parte de marketing para poder darnos a conocer, como la parte de informático.、Mmm, nos encargamos de absolutamente todo, al final nos enfrentamos a espacios que no conocíamos antes nosotros.、Yeah. Lo bueno es que tenemos como muy buena organización y al final el Congreso no depende solamente de nosotras dos, sino que tenemos muchísima gente detrás. Y tenéis 19 años de experiencia, no vosotras,、Exacto. sino los que vienen, los que os han dejado este relevo.、Mm. ¿Los contenidos podéis avanzarlos a tantos meses de antelación o todavía estáis en ello? Los contenidos del Congreso. Eh, realmente, aún estamos en ello. Hay sí que hay algunos temas que queremos abarcar, como ha comentado antes ICIAR,、eh, las salidas profesionales sí, poco eso conocidas, lo tenemos claro. También ¿Y queremos... ¿Algún fármaco que, que esté revolucionando?、Eh, hay, un hay un tipo de ponencias que son ponencias de alumnos, que realmente al ser un, un congreso organizado por alumnos,、eh, tenemos un, una parte que son pósters, ponencias que pueden realizar los alumnos normalmente. Eh, tanto esos alumnos como investigadores son los que suelen hablar sobre temas más de investigación y más relacionados con fármacos. O sea, sus trabajos fin de、Exacto. grado. Sí. Que sí. tendremos muchos y originales también. Exacto. Sí, y el plazo, de, el plazo de ponencias de alumnos empezará dentro de poco, antes de terminar el curso. Entonces, realmente, hasta que ellos no nos confirmen quiénes van a hacer sus ponencias. Ahí estamos un poco a expensas. Pues, ICIAR, Carlota, suerte para que terminéis el grado, hagáis el máster y tengáis una salida laboral que os permita disfrutar del trabajo. Ese es el éxito de cualquier persona. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. La Glorieta con r o s m a r i a Alonso.